Concept Radio presenta m o n t i e no hay tu P, é nueva temporada. Concept Radio presenta, presenta, presenta, presenta, presenta. m o n t i e no hay tu P, é nueva temporada, nueva temporada. Idea, producción y conducción. Patricio Schulze. m o n t i e no hay tu P. é Un clásico de Concept Radio. Y ahora p a Bueno, para mí es un gusto, es un placer volver a presentarla. Ya es la segunda vez que está con nosotros y realmente me encanta que esté y ya la considero una amiga. Ella es Natalia de Negri, Nati de Negri para los amigos. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Patricia, todo bien. Ya también te considero un amigo. Son muy buenas o n d a tenés unas entrevistas muy lindas siempre, así que me encanta participar de. De, bueno, de lo que es Concept Radio. Bueno, me encanta que estés en Concept, aparte ya estuviste con nosotros. Y contame, quiero que ya me cuentes de lleno, acabas de terminar de filmar tu primera película. Bueno, sí, para mí con sentimientos muy encontrados, muy e m o c i o n a d a una experiencia conmovedora, un gran aprendizaje para mí. Se ha trabajado muchísimo desde el amor para lograr bueno, poder reflejar al espectador el sentir del chico con capacidades diferentes, en este caso autistas y chicos con síndrome de Down. Así es. Nati, la película se llama El Pozo. ¿Qué me puedes adelantar? O sea, sabemos, ya me estás contando la temática. El título de la, de la película, ¿por qué se llama El Pozo? Porque es lo que sienten quizás los padres de los chicos con autismo. Que es donde están metidos, digamos, los hijos, en un gran pozo profundo del cual no pueden salir y no pueden entender lo que está pasando a los hijos. Seguramente. Por ahí hay mucha gente que no conoce el, el, sobre el autismo muy, muy profundamente. Y vos en la película, bueno, seguramente va a dejar más, más que una enseñanza esa película, ¿no? Sí, va a dejar más que una enseñanza. Es una película que nos estaban pidiendo un montón de, bueno, de papás de hijos con t g d mal comúnmente llamado autismo,、uh -huh. de terapeutas, de un montón de gente, porque realmente la gente no sabe qué es realmente el autismo, cómo se diagnostica. Recién es una, bueno,、eh, se diagnostica más o menos entre los 3 y 4 años de la persona, porque te das cuenta que, que el chico tiene dificultades para interrelacionarse con otras personas, para hablar en el aprendizaje. Y、sí. bueno, es un tema, la verdad, muy complejo y lamentablemente no tiene cura. ¿Sabes lo que me llamó la atención de, de los chicos con autismo? ¿Cómo les gusta el agua, la pileta? Y hay escenas que seguramente yo he visto fotos de tu película、eh, que has rodado en una pileta. ¿Por qué pensás que les gusta mucho el agua, el contacto con el agua? Y porque es como que se sienten más tranquilos.、Uh -huh. Es lo mismo cuando, bueno, aquí no se practica en Argentina, pero en México, en otros países, se practica la delfinoterapia.、Sí. Si、están en contacto con los delfines. Uh -huh. Son terapias que los van, si bien no los curan, van mejorando lo que son los síntomas de los chicos. Sí. Y, y bueno, como que les gusta mucho estar en contacto con el agua. Están más tranquilos ahí. Nati,、eh, contame de tu personaje. Vos、eh, encarnás a una terapeuta. ¿Cómo te l l a m á s en la película? Y sin, si no puedes tirarme o sea, mucha información, contame más o menos、eh, cómo te sentiste haciendo tu personaje.、Eh, ¿Cómo te preparaste para filmar tu primera película? Mira, yo estuve estudiando mucho tiempo con Dora b a r r e t、sí. quien fue mi primera profesora de teatro, quien justamente está en este elenco tan、uh -huh. maravilloso.、Sí. Y aparte estuve estudiando en México también un tiempo con Socorro Nador, una profesora muy conocida ya de teatro.、Uh -huh. Y bueno, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, aprendí un montón, un montón de los actores, fue un gran aprendizaje. Agradezco a Dios el haber podido compartir tantos momentos inolvidables. Aprender de tantas personas con mucha calidad humana. Aparte, primerísimas figuras, primerísimas actrices, también está Norma Ponce encarna a tu mamá en la película. No, Norma Ponce va a ser de directora、ah, de del Centro de Día, en donde yo soy terapeuta, junto、ah, a Juan Palomino. Chapalmer,、sí. Eduardo Blanco, Adriana、sí. Eisenberg. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste trabajando bueno, con ellos y cómo es trabajar en San Luis? ¿Es cierto que San Luis es un país aparte? ¿Es una... ¿Cómo son las condiciones de trabajo? ¿Cómo, cómo, sentís tra... ¿Cómo te sentís trabajando ahí? Mira, yo conozco San Luis hace muchísimos años porque mis papás tenían casa en Merlo.、Uh -huh. Y bueno, la verdad que me siento muy libre en San Luis. Tengo mi programa además de polo, que ya voy por la segunda temporada. En la... De s o l o p o l o en el canal 13 de allá de San Luis.、Sí. La verdad que se trabaja súper tranquilo, súper、uh -huh. tranquilo y aparte rodeada de un paisaje maravilloso. Y estar en San Luis es un mundo aparte. No hay Villas Miserias, no hay inseguridad. No, realmente es un mundo aparte, San Luis. No ves chicos pidiendo por la calle o si encontrás un chico pidiendo por la calle, como te contaba la otra vez en la primera entrevista,、sí. le buscan una familia sustituta、uh -huh. para que no ande pidiendo por la calle y que, bueno, pueda. Pueda crecer normalmente como los otros chicos. Nati, ¿cuándo pensás que la película se esté estrenando? ¿Cuándo vamos a poder verte en la pantalla grande? Bueno, yo calculo ahora viene todo lo que es el tiempo de edición. Sí. Más o menos unos dos meses y medio.、Uh -huh. Así que calculamos para mayo estar estrenando. También se quiere presentar en festivales internacionales. Sí, ¿la van a estrenar en San Luis o van a hacer la presentación en Buenos Aires? Primero se va a estrenar en San Luis, conjuntamente、sí. con San Luis Cine y Aporía Producciones, y después、uh -huh. se va a estrenar en Buenos Aires. Nati, ¿cómo llega el ofrecimiento de esta película? ¿Cómo te llega? Mira, a través del director, del cineasta, Rodolfo Carnevale, quien tiene、eh, un hermano autista, justamente.、Uh -huh. Y él va a conocer a UPA, que es la fundación que yo madrino hace cuatro años. Y va a conocer a UPA porque primero se iba a filmar la película en Buenos Aires. Y querían filmar escenas ahí en u p a Entonces, justamente estaba yo, que voy tres veces por semana a estar ahí en las terapias con los chicos. Y él sabía que yo había estado estudiando con Dora v a r e t sabía de mi lucha por conseguir un terreno para poder hacer un hogar polifuncional, que gracias a Dios lo estamos empezando a construir aquí en el partido de Escobar. Y bueno, me s u r e c e tener un papel, hacer un papel de terapeuta. Nati, te quiero preguntar:、eh, justamente vos, que estás cerca de los chicos autistas, ¿qué、eh, que Los padres no están preparados para recibir la noticia del nacimiento de un hijo y saber que, que tiene, viene con autismo. ¿Cómo pensás? p Encima no se dan cuenta enseguida.、Ajá. El tema es que a los tres o cuatro años se detecta. Empiezan、sí. a ver que les va afectando la comunicación,、uh -huh. la imaginación,、eh, incapacidad de interacción social. ¿Vos el cómo, aislamiento. Sí, ¿Cómo crees que uno, un, en una familia que no está preparada para recibir a un chico autismo, este golpe los prepara? ¿Cómo es, cómo es、eh, el salir adelante? ¿no? Y bueno, es muy difícil. Aparte, empieza el gran peregrinaje de médico e médico, porque al principio no saben lo que tienen sus hijos. Pero convengamos también que por ahí hay、los、que ver. Los h i j o s como nosotros,、sí. viven de por vida. Entonces, el tema es qué hacer cuando los papás ya no viven más. Claro. ¿Qué hacer con estos chicos? ¿Dónde van? Por eso no había un hogar polifuncional、eh, bueno en todo el país, con las terapias que los chicos realmente necesitan, que es lo que vamos a hacer nosotros a la Escobar. No hay, ¿No hay una ley que proteja acampar a estos chicos en la Argentina, no, no? Sí, hay una ley, sí, sí, hay una ley, pero bueno,、eh, por ejemplo, nosotros en el centro de día, en la UPA, nadie nos ayuda, solamente las obras sociales,、uh -huh. pero así del Estado, no, no, no recibimos ninguna ayuda de nadie. Porque aparte. d i g a m o s a pulmón. También hay que pensar. Sí, hay que pensar en, en las familias、eh, escasas de recursos, donde también, bueno, llega una criatura con esta. Bueno, nosotros tenemos mucho en nuestro centro educativo y, bueno,、eh, gracias a Dios le podemos cubrir todo por las obras sociales. Pero sí, es muy difícil, es una lucha constante. Nati, bueno, antes vos me contabas en la otra entrevista que sos madrina, madrinas、eh, esta entidad, AUPA, ¿no? Eh, quiero que me cuentes de qué forma la gente puede ayudarlos, estar en contacto con ustedes. Mira, yo te voy a dar la página. Por favor. Es www.aupa.org.ar. Te repito, aupa.org.ar. Perfecto, ahí se pueden poner en contacto con ustedes. No se pueden poner en contacto conmigo por el vía Twitter, Nati Denegri. Ahí está, la buscan a Nati Denegri en twitter.com. Arroba Nati Denegri. Nati con Y. Así es. Bueno, Nati,、eh, contame. Quiero que me, vamos a dejar de lado un poquito la película y después, antes de cerrar la nota, vamos a volver a repetir la página de AUPA. Y yo hace p o q u i t o te vi en una entrevista con Chiche Helblum, ¿sí? Sí.、Que、me encantó la entrevista, aparte. Chiche es un maestro.、Y、reír ¿sí? mucho. Sí, sí, sí. Te sí. acordabas de que me confundió con la hermana de Koki. Fue muy gracioso, no ve nada, pobre. Porque,、chiche. Nati, es cierto. Vos,、eh, a ver, la imagen que tenemos tuya es la imagen de los 90. Sí. De f i n e s de los 90. Y ahora es, es como que has hecho un cambio de 180 grados. e s t e evolucionando, era muy chica. Bueno, todo, eso, decí... todo aquello me sirvió como un gran aprendizaje, gracias a Dios. Y aparte, vos este, mencionabas que era, bueno, fuiste pionera en todo lo que fue este, los mediáticos en la televisión junto a las chicas. Entonces, lo que yo quiero preguntarte. ¿Es necesario en la Argentina para ser reconocido primero pasar por un escándalo y después este, es como que la gente ya te conoce un poco más? ¿O podés llegar a ser conocido de otra forma? No, podés, ser, podés llegar a ser conocido de otra forma. ¿Y por qué todo el mundo ahora utiliza el escándalo para mostrarse? Y, bueno, pero lo que pasa es que uno se muestra, tenés el escándalo, tenés tus días de auge en la no, televisión. ¿Cuánto te dura? Es una fama muy efímera. Eso lo descubrís es cuando ya estás metido en todo ese gran mundo mediático.、Uh -huh. Es muy efímero, te dura un. un... Depende, digamos, cuánto quilombo hagas. Si seguís haciendo líos, podés durar mucho más, y si no, no. Nati, ¿y vos pensás que hoy en día vos te pesa la mochila de haberte hecho conocida、eh, por ahí con estos escándalos?、Eh... Quizás es el precio que tuve que pagar para poder. Llegar a ser lo que soy hoy para bueno, haber podido ayudar desde mi lugar, primero en silencio, porque durante muchos años ayudé a mucha gente, fundaciones, hogares de madres solteras, de... ...de, bueno... también estuve con Mónica Carranza mucho tiempo, y todo en silencio lo hice, porque no me, no me interesa demostrar lo que hago que, que nadie se esté enterando. Pero quizás quise salir en los medios de nuevo hace dos años, porque sentía la necesidad de ayudar a la gente de AUPA a conseguir un terreno, y se nos hacía muy difícil. Y bueno, gracias a, a poder, digamos, utilizar, entre comillas, nuevamente a los medios, que en, de alguna manera me utilizaron a mí en su época, cuando fue el famoso caso, bueno, pudimos lograr buenas respuestas, como la del intendente Sandro Guzmán, quien nos donó el terreno, y ahora ahí estamos, construyendo el hogar para que muchos chicos puedan vivir. Nati, contame, vos estuviste además、eh, filmando el pozo con chicos Down y es tu, primera, tu primer acercamiento con ellos. Contame cómo fue esta experiencia. Bueno, te cuento, estuvimos filmando muchas escenas en la escuelita especial número 9 en San Luis.、Eh, y bueno, la sensación de muchísimo amor, afecto.、Eh, si bien había estado en contacto siempre con chicos con autismo por mi fundación, con TGD. El haber podido estar en contacto con tantos chicos con capacidades especiales como son los chicos Down, que actuaron también en esta película, Eh, para mí fue muy fuerte. Ellos llegaron a nuestras vidas para enseñarnos a ser más solidarios, a dar amor, sin pedir nada a cambio. Son chicos que no tienen maldad. Y bueno, la historia del pozo está basada en la historia real del director, como te contaba, Rodolfo Carnevale, quien tiene un hermano con autismo. Y nuestra dicha fue, de algún modo, poder entrar en el mundo interno de todas estas personas a través de lo que es la imaginación, la alucinación. Y bueno, poder contar una historia desde el amor, el sentir el padecer de los padres que tienen un hijo con discapacidad. O con capacidades, digamos, diferentes. Bueno,、eh, Natalia, quiero que me cuentes:、eh, vos, junto a Omar Suárez, el dueño de Cocodrilo, estás ayudando a Marianita. Contame sobre Marianita. Mira, te cuento: Omar es mi mejor amigo desde hace más de 16 años、uh -huh. y con él ayudamos muchos merenderos de chicos carenciados. Y nos contactamos con una chica que se llama Marianita, que tiene, es una joven de 14 años que padece、eh, una enfermedad que se llama Meilomengocele.、Sí. Algo así, es como、Qué、una es c l e r o s i s múltiple.、Sí. Y bueno, ella vive con su mamá y con su gemela en un departamento en Claypole, es un segundo piso. Y como no posee ascensor,、eh, digamos que no puede disfrutar de nada.、Ah. Es angustiante ver a su mamá tratar de bajarla con la silla de ruedas.、Eh, la mamá se encuentra con una hernia, ya no puede bajarla. Y bueno, el estado de Marianita es cada vez más grave en cuanto a lo físico. Por eso es que queremos cumplirle el sueño que tanto anhela de tener una casa a la cual bueno, pueda salir al parque sin ningún inconveniente, que pueda. Concurrir al colegio, el colegio encima está n a drogué, así que es todo un tema. Sufrió la pérdida de su papá,、uh -huh. así que bueno, no se hace cargo nadie de su estado, nadie le pasa plata, así que bueno, lo que podemos la vamos ayudando y nos hubiera encantado que Ideas del Sur tome el sueño de ella para el bailando de este año. Y bueno, por ahí estamos a tiempo, ¿no? ¿Quién, sí, te, dice, ¿quién te dice? Ojalá, pero hay muchos sueños que en realidad, más que sueños, es una realidad, ¿no, Nati? Es una realidad, o algún intendente, alguien que la pueda ayudar, algún político que nos escuche. Y más en este año de elecciones, porque lamentablemente es así. Uno por ahí este, te da una ayuda en un año que es un año especial. Sí. Nati, ¿y te han llegado por ahí este, conectándote con,、eh, con estos casos que te, por medio de la fundación, este, que, que piden, no sé si desde el interior del país, cómo es la comunicación, la gente que pide ayuda, no? Muchísima gente, ¿no sabes la gente que me escribe? No, sí, me imagino. Twitter vía mail. ¿Cuánta gente con autismo? ¿Cuántos chicos? Pensar que hay un 1% de la población mundial con autismo.、Sí. Es una cifra, pero enorme. Y son chicos que no son sensados. Como、sí. son chicos que no son votantes, como siempre digo, a los políticos no les interesa. Claro. Salvo algunos, como bueno, en su caso Rodríguez s A, q u e n nos escuchó desde un primer momento cuando le dijimos que era un, una película que íbamos a hacer sobre autismo, y dijo: Es algo que sí me interesa por el plan de inclusión que tiene con las discapacidades y de integración. Y, y bueno, y salvo también el intendente Sandro Guzmán, que nos ayudó desde el primer momento para conseguirnos también un terreno. Así que de a poquito se van logrando cosas, pero hay muchísima gente con tantas necesidades. Nati, si te ofrecieran、eh, un puesto político, participar en una campaña,、eh, ¿aceptarías? Ya me habían ofrecido en su época. ¿En serio? No creo, no creo. Pero vos tenés, bueno, sacando lo que es la, la política, pero tenés una vocación social muy, muy importante, muy, muy grande. Sí, quizás en algo social puede ser, en algo ahí, de desarrollo social. En algún social. Ministerio de Desarrollo Social. Yo、sí. te veo ahí, yo te veo ahí en alguna cartera、eh, ayudando a la gente porque realmente. Sí, me gustaría, algún puesto de desarrollo social podría ser. Y Nati,、eh, decime, ¿por qué esa necesidad、eh, de estar ayudando a la gente? Porque, aparte, no, es como que bueno, vos dejas mucho de tu vida, estás、eh, muy a b o c a d a n o Es como que ¿no? me e s t en el alma y que amenace hacerlo. Yo tuve un clic que siempre cuento muy grande en el año 2002.、Uh -huh. Tenía una señora que, que conocía, que sufría de. Bueno, le agarró la noche de la mañana cáncer.、Sí. Perdió todo por los remedios oncológicos, que en esa época no estaban subvencionados.、Uh -huh. Y perdió departamento, perdió. Bueno, todo. Quedó sola en la calle, en la puerta del Alto Palermo, pidiendo limosnas. Así、sí. terminó. Y yo iba, la llevaba en un taxi, la ayudaba, la llevaba a la farmacia para que le den su, su inyección, para que no sufra tanto de dolores. Y bueno, hasta que se murió. Y como que me di cuenta que había gente que necesitaba mucho. Y, entre, y bueno, en lo que pueda hacer voy a ayudar. Tampoco soy la madre Teresa de Calcuta, obviamente no puedo ayudar a todo el mundo. Pero en lo que esté a mi alcance. Nati, ¿cómo es la respuesta de la gente, por ejemplo, en la calle? ¿Te recuerdan? ¿Qué, qué, ¿Qué imagen tienen tuya? Sí, me saludan, me recuerdan. Una imagen, la verdad, que muy positiva. Y más ahora que estás ayudando a la gente, es, totalmente. Es una imagen positiva y que, que vale. Y quiero rescatar eso, ¿no, Nati? Que esa ayuda que vos brindás a, al prójimo es, es importante y creo que escasea en este momento, en este país. Ojalá mucho más de todos los personajes mediáticos que vemos hoy en día hicieran todo esto o pusieran su granito de arena en poder ayudar tanta gente que lo necesita. Sí, realmente, hay mucha gente que, que está muy necesitada. n o ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, es importante y, y es importante rescatar esta tarea que vos llevas、eh, adelante todos los días. Nati, me gustaría que me repitas la página de la Fundación: es aupa.org.ar. Y repetime también tu Twitter así la gente se conecta con vos. Nati con Y de Negri. Así es. Ahí se conectan con Nati a través de twitter.com. Nati, yo quiero mandarte un beso enorme. Me encanta que estés en Concept. Vos sabés que siempre vas a tener tu lugar. Cuando lo necesites, ¿sí?、A、acompañarnos me... siempre en todas estas tareas solidarias, además. Vos sabés que、eh, nosotros en Concept nos divertimos,、eh, hay entretenimiento, hay escándalos, pero también está esta parte, ¿no? Que a mí me gusta、eh, mostrar esta parte realmente que es una realidad, una realidad social. Hay una problemática que me gusta mostrarla desde nuestra página, que la visita mucha gente de esa forma en que se enteran los escándalos, me gusta que. Eh, se tome partido por estas cosas, ¿sí? porque hay mucha gente que lo necesita. La verdad que sí, muchas gracias. Sí. Y me encanta que estés. Y, si quieres saludar a los oyentes, nosotros ya tenemos tu saludo que sale rotando continuamente, pero siempre estás invitada a saludarlos y a que te escuchen acá. Bueno, ante todo,、ah, te quiero dejar también mi página personal, porque、Dale. ahí pueden ver y comunicarse conmigo y ver todo lo que tú quieras. Dale, nos, ¿Cómo, es ¿Cómo, ¿cómo es tu página, Nati? Es nati también con Y o nataliadenegri.com.ar. Perfecto, igualmente por buscador te pueden sacar directamente. También directamente, ahí se pueden contactar y pueden ver también todo lo que estamos haciendo con el centro que estamos empezando a construir. Bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a todos los oyentes de Concept Radio Argentina y que tengan todos un feliz año. Bueno, Nati, te mando un beso grande y te deseo lo mejor, ¿sí? Y no bajes nunca los brazos. Muchísimas gracias, Pato. Un beso enorme para vos.、Bueno, Buenas e m a n a Hasta siempre. Gracias por todo. もう一度、私は最も良いことだ。